Mauro Mandiburu, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge, ¿cómo te va? Aquí estamos queriendo hablar de economía contigo. Bueno, hoy, este, Jorge, vamos a, a dar una mirada、eh, al vecindario, concretamente este, al, al hermano mayor y más serio del vecindario, este,、eh, que es Brasil. que Está、eh, en este momento siendo uno, o ha vuelto a ser un poco、eh, el, el motor,、mm, o uno de los motores más importantes de las ventas al exterior. De nuestro país.、Eh, Uruguay tuvo una, un, un año, un siglo, digamos, un siglo XIX, el siglo pasado, perdón, siglo XX, el siglo pasado, en dos grandes etapas. Si uno mira cómo evolucionó la economía uruguaya durante todo el siglo XX, encuentra un quiebre importante en, en el año 1955-56. Hasta ese momento el crecimiento económico era muy bueno y a partir de ahí. Eh, entramos en lo que Gabriel O'Donnell, el economista Gabriel O'Donnell, llama el declive. Uruguay comenzó a crecer menos que otros países y perdió un poco、eh, esa pujanza económica. Y si uno mira cuál era el principal socio económico que tenía Uruguay o、eh, cuál era el principal referente económico, encontraba que era Argentina. Y de hecho, las mismas vicisitudes que tuvo Argentina a partir de 1950 hasta el año 2002, 2001 en el caso argentino, Son prácticamente un calco de las uruguayas. Cada vez que Argentina tiene una crisis financiera importante, Uruguay la tenía poco tiempo después. Caso, por ejemplo, la tablita del 82 contra el, el problema financiero que tuvo Argentina el año anterior, en el 81, 2001 contra 2002, el Rodrigazo a mitad de los 70 en Argentina y las consecuencias eh, eh, que tuvo sobre la región. Bueno, el problema es que Uruguay tenía un vínculo económico muy fuerte. Y prácticamente era la sombra de Argentina en cuanto a las vicisitudes económicas. En el año 2002,、eh, el gobierno uruguayo t o m a una decisión que la mantuvo el posterior gobierno del de, doctor Tabaré Vázquez, de desacoplarse un poco de Argentina, y la idea es bastante lógica. Si miramos los 50 años para atrás de Brasil, vemos que Brasil es totalmente distinto, mucho más estable, más allá de alguna crisis que tuvo、mmm, puntual. En esos 50 años creció mucho más que Argentina, se industrializó, tuvo un, este, un aumento importante del PIB, del ingreso. O sea, una historia que si uno hubiese sabido y se hubiese asociado con Brasil en la década del 50, bueno, Uruguay estaría en otra situación totalmente distinta. A la que tuvo en el año 2002. Eso hizo entonces que la decisión fuera: bueno, juntémonos un poco con Brasil, más que con Argentina, y vivamos un poco la sociedad con los hermanos del norte y no tanto con Argentina. Y eso、eh, hizo que Brasil pasara a ser、eh, un país relativamente importante a un muy importante en, en la economía de nuestro país. De hecho, a partir del año 2003-2004, Brasil pasa a ser. Uno de los principales destinos de nuestras exportaciones y uno de los principales、eh, fuentes de importaciones. Y esta situación se mantuvo con un pequeño impas en los años 2013, 2014, 2015, yo diría que hasta la pandemia y, y a partir de la salida de la pandemia, Brasil vuelve a tener esa misma impronta que tenía originalmente.、Eh, ¿Qué es lo que exportamos a Brasil? Bueno,、eh, en los últimos meses, Brasil. Ha pasado a ser el principal destino de nuestras exportaciones, ha desbancado a China como el principal destino, pero además es interesante el tipo de productos que le vendemos a Brasil, los que le exportamos a Brasil. Los productos que se le exportan a China básicamente son carne, celulosa y alguna vez este,、eh, soja, dependiendo del mes de, de cosecha y, y de exportación. O sea, prácticamente los productos clásicos uruguayos, ¿sí? los que están en los primeros dos o, o tres p r o d u t o s Lugares de exportación. Mientras que para Brasil la realidad es totalmente diferente.、Eh, estamos exportando vehículos,、eh, productos lácteos, plásticos, maltas, aceites, trigo, arroz, carne bovina, autopartes. Y, este, y servicios este, eh, eh, también. O sea, la mayoría de ellos son productos que, salvo los lácteos, de los que aparecen acá entre los primeros cinco o seis、eh, rubros, no son bienes que exportamos al resto del mundo. Quiere decir que nos sirve el Mercosur y la potencialidad que tiene、eh, Brasil para poder colocar los mismos. El caso de los vehículos es bastante claro: plástico, malta, todos esos productos son este. Destinados a la región y básicamente、eh, a Brasil. Finalmente, en lo que tiene que ver con las importaciones de Brasil, de Brasil、eh, se importan también productos de capital, están muy vinculados con la industria, o sea, insumos para la industria uruguaya, de manera que la industria uruguaya sin Brasil no tiene mucha viabilidad, o por lo menos tendrían que empezar a conseguir otra fuente、eh, de provisionamiento. Eh, en segundo lugar, alimentos, cosa que es bastante obvia cuando vamos a un supermercado. Y luego también tenemos vehículos, son los tres rubros más importantes que、eh, exporta Brasil hacia Uruguay. ¿Cómo es la balanza con Brasil? Bueno, justamente se ha vuelto a una situación parecida a la que teníamos en 2012, 2014, es más, hasta un poco mayor.、Eh, en el año 2021 y 2022, los últimos dos años. Importamos entre 2.000 y 2.500 millones de dólares aproximadamente y exportamos 1.800 millones de dólares. O sea, tenemos un déficit de la balanza de bienes y servicios con Brasil, no obstante lo cual es el gran socio en este momento que hasta、eh, algunos meses atrás、eh, ha desplazado a China、eh, como el principal destino de nuestras exportaciones y ni que hablar con lo que tiene que ver con la inversión externa directa. Lo que viene de Brasil es muy superior a lo que viene de China. Es un socio que hoy en día、eh, es muy importante y que tenemos que tener en cuenta las n e c e s i d a d e s de aquí a futuro. Esperemos que vuelvan a la normalidad de crecimiento económico estable, continuo, que tuvieron desde 1950 hasta el 80 aproximadamente, y de esa manera podamos beneficiarnos nosotros de esa estabilidad. Así que, bueno,、eh, daría la impresión que pospandemia. La apuesta es otra vez por Brasil aquí en, en, en Uruguay, Jorge.、Eh, Mauro, te, te he seguido con mucha atención.、Eh, ¿Ha habido uno, históricamente, a ver si entendí bien, históricamente una cierta tendencia que Uruguay se llevaba bien con Argentina o con Brasil comercialmente, pero nunca de maneras、eh, paralelas con los dos? Bueno, en, en, siempre estuvimos más este, alineados con Argentina que con Brasil en cuanto a, a la historia económica. En el momento que se firma el Mercosur,、eh, ahí hay un acercamiento mayor con Brasil, pero Uruguay sigue siendo mucho más dependiente de Argentina que de Brasil hasta el año 2002, en donde se genera ahí sí una ruptura importante. Argentina queda desplazada. De hecho, hoy en día es, la, es el quinto destino de las exportaciones uruguayas. Y Brasil、eh, adquiere una mayor importancia.、Eh, no es que quede, no es, no es que haya sido uno u otro, pero sí uno más importante que el otro siempre. Antes Argentina y ahora Brasil.、Eh, todo, todo este, este encargo del tema que traes hoy viene de la mano con la presencia de Lula en China, justamente en,、sí. en, esta, en estas horas, ¿verdad? En estos días. Eh, por allí aparece la posibilidad de que se profundice un poco la relación comercial de Brasil con China. No ha trascendido mucho, de repente hay información, pero yo no la he visto. Si realmente、eh, Lula encaró <coughs> decididamente la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con, con el Mercosur, cosa que uno de repente esperaba como algo lógico. Y a su vez también、eh, Lula hizo mención. Eh, ayer, al comportamiento de Estados Unidos, sí,、uh -huh. con, con relación a, al tema de Ucrania, criticó a Estados Unidos.、Eh, Estados Unidos, de alguna forma, le replicó. Y hoy, a primera hora, aparecen declaraciones de Lula como queriendo decir que, de alguna, de alguna manera, hay que reconocerle a Ucrania su, su derecho a, su, a la independencia de sus tierras. s c o m o Como no dando un paso atrás, pero abriendo un, un comentario que de alguna forma tal vez quiera、eh, disimular la posibilidad de ese enojo con Estados Unidos. ¿Todas estas cosas que están pasando en estas horas pueden terminar,、eh, para bien o para mal,、eh, incidiendo en esta relación comercial hoy Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay? Mira,、eh, a ver. Por un lado, me parece que el relacionamiento que tenemos con Brasil este, se va a profundizar. O sea, no creo que nada de esto ni lo ayude ni lo perjudique. Lo que sí está claro es que hoy en día Lula da Silva está tomando una iniciativa internacional que nos habíamos olvidado de que Brasil <ríe> fuese un actor internacional importante. Lo que está viendo Lula e n el agotamiento de la guerra. No da para más. Creo que todo el mundo, más o menos,. La、tiene clara y él se está presentando como uno que puede tener la llave de una paz que a esta altura es harta deseable por todo el mundo. El tema de China es, bueno, parte de la diplomacia brasileña. No nos vamos a enterar de los acuerdos que se hayan hecho hasta bien adelante en el tiempo. Lo que sí está claro es que si alguien puede abrir el camino de una mejora comercial con China es Brasil. No queda ninguna duda para Uruguay. Es importante estar en el mismo barco, y, y bueno, y a medida que ese barco vaya surcando las aguas, nosotros iremos con ellos.、Eh, un dato que te agrego, Jorge: como Brasil está coqueteando con China, ha habido un desfile de figuras norteamericanas importantes de, de este distinto índole en Argentina para tratar de contrarrestar un poco la influencia de China en la región, que a esta altura. Creo que es inevitable. Estados Unidos se despertó tarde. Me parece que es más, más posible acuerdos con China que con Estados Unidos en este momento. Pero bueno, es la inteligencia de la diplomacia china y, bueno, Estados Unidos que siempre está atrás de la pelota, ¿verdad? O sea, nunca adelante. Este, y eso es lo que me parece que es lo que está explotando Brasil también. Mauro, gracias por tu aporte, muy interesante, como siempre. Bueno, Jorge, buena semana para todos. Igual para ti, gracias. c h a u c h a u Chao. Frecuencia abierta.